¡Hola, hola, hola! Muy bienvenidos a todos a un nuevo capítulo de La clase de Jotagurillo Podcast. Hoy nos encontramos en la biblioteca del colegio, entre otras cosas porque va muy acorde con el tema del que vamos a tratar en este podcast y también porque es el espacio más silencioso del colegio y eso es muy importante para poder grabar en condiciones. Bueno, os voy a presentar a, a un alumno mío que tengo aquí a mi lado. ¡Hola! ¡Hola! ¿Cómo te llamas? Martín. Bienvenido a este podcast, Martín. Martín es un estudiante del curso... Cuarto A. Del curso de cuarto. Es decir, ¿cuántos años tienes, Martín? 9 Muy bien. Martín nos ha traído una historia... ...que ha escrito él y que nos va a leer aquí en este podcast. Martín, ¿de qué trata la historia que has escrito? Una de terror y otra de amistad. Eh, recurrente el tema del terror. A todos los niños os gusta eh? el tema del terror, Martín. Sí. Bueno, eh, ahora ya sabemos que es una historia de terror... ...y a mí me gustaría que nos contases un poquito... ¿Cómo se te ocurrió esta historia? Es que como me gustaba mucho escribir... ...podía hacer una historia... ...primero escrito y luego en ordenador. Vale, ahora vamos a tratar este tema. Eh, ¿Cómo has hecho la historia? Ya nos lo acabas de contestar. Primero escribiste, digamos, a mano la historia... ...y después la pasaste a ordenador, ¿nos dices? Sí. Bien... ¿Te ha ayudado alguien en el proceso de creación de la historia? Mi madre y... ¿Y cómo te ha ayudado tu madre con, con el tema de la historia? ¿Cómo te ha ayudado Claudia? Tu mamá se llama Claudia, ¿no? Sí. ¿Y cómo te ha ayudado? Primero lo escribí yo y luego ella me lo corrigió. Muy bien. Es importante que un texto esté bien corregido, porque si no, cuando lo leemos no tendría... No tendría el sentido que queremos darle cuando lo estamos escribiendo, ¿verdad, Martín? Sí. De acuerdo. ¿Te ha llevado mucho tiempo escribir esta historia? Me refiero a pensarla y coger un bolígrafo o un lápiz y escribirla en un papel. Una hora o dos. Y cuando la has pasado a ordenador, ¿cuánto tiempo te ha, te ha durado más o menos? Dos o tres horas. Te ha llevado mucho más tiempo, por lo que veo, pasarla ordenador que pensarla. Sí. ¿Es tal vez la primera vez que escribes una historia con un usando un ordenador? Sí. ¿Tú sabes cómo se llaman los programas informáticos que usamos para para poder escribir? Como si fuesen una máquina de escribir, vaya, ¿sabes cómo se llaman? No. Se llama procesador de texto. Sí. Entonces, ¿quién te ha enseñado a usar el, el procesador de textos? Mi madre ¡Qué suerte tienes! Tu madre sabe muchas cosas, ¿eh, Martín? Sí Bueno, en las notas del programa os voy a poner la historia que ha escrito Martín Para que podáis consultarla y leerla cuando queráis Pero ahora es eh, Martín, el propio autor, quien nos va a leer esa historia Bueno, ¿tienes ya muchas ganas de leer la historia, Martín? Sí Pues vamos a ello Una fiesta de Halloween. Hace mucho tiempo, un 31 de octubre de 1978, había un joven estudiante llamado Conrado al que le encantaba celebrar Halloween. Así que le dijo a sus amigos Juan, Ramiro y Ricardo que si querían acudir a la fiesta de Halloween que tenía preparada para él y ellos. Su am sus amigos enseguida aceptaron la invitación. El día del festejo recorrieron muchas casas de la ciudad de Córdoba haciendo truco o trato. Finalmente arribaron a una casa que daba mucho miedo porque estaba oscura y llena de telarañas. Un gato negro de ojos florescentes maullaba en la puerta y aunque tenía mucho miedo se acercaron y tocaron la puerta y de repente se abrió la puerta sola estaban aterrorizados y tenían el miedo en el cuerpo entraron despacio y en voz baja dijeron truco trato pero nadie contestó entonces Fueron a la cocina y encontraron la pila llena de sangre. Atemorizados, corrieron al comedor y vieron una abuela pálida recostada en el sofá. Conrado, tiritando, preguntó, «Señora, ¿usted ha dejado la pila llena de sangre?». La abuela, sorprendida ante la, pres la presencia de los niños, contesta, «No». No es de sangre, es salsa de tomate. Todos rieron a coro y de paso pidieron caramelos. Se fueron contentos a contar lo sucedido a los demás. Cuento contado, cuento acabado. Muy bien, vaya historia de miedo y también cómica. Ahora Martín nos va a leer la otra historia que ha escrito, que la ha escrito en valenciano. Una la ha escrito en castellano y la otra en valenciano. Bueno, pues vamos a escuchar la segunda historia de Martín. El gos de carrer Y había una vegada un gosanomená torco que vivía a un carrer estrés y abandoná. Tenía cinco amigos que es deyen Snoopy, Coco, Peludo, Pincitas y Perezoso. Orco veía con todos los come y tenía en casa y amo. De repente Orco va a escoltar una alarma de un bancanovenal Santander y es que era un lladre el que va a saltar la alarma, porque había robado todos los dineros corría el yadre para que no el pillara la policía un chiquet aomena pep va a pasar pero estaba en yadre y el yadre el va a espantar y elco conmbare que el yadre el va a espantar y va a pegar un bon salt y va y vamos a llegargar la cama la policía el va a pillar y Pep va adir este gol más salvado sí que el vais a adoptar. Y conte, contad, este conte es acabado. Muy bien, pues estas son las dos historias que ha escrito y ha contado Martín. Dos historias que me gustan mucho porque en el comienzo se intuye, se intuye que va a haber un final dramático, que va a haber muchos problemas... Pero Martín ha sabido dar un giro a la historia y dotarlas de un final alegre. En el caso de la historia de Halloween, al final acaban todos riendo, ¿verdad Martín? Sí. Me gusta mucho. Bueno Martín, hemos llegado al final y ahora me gustaría preguntarte que nos contaras qué es lo que más te ha gustado de esta actividad hacer el podcast lo que más te ha gustado de todo es grabar, digamos sí es la primera vez que grabas alguna cosa sí entiendo entonces te ha gustado mucho participar en el podcast ¿cómo te has sentido? bien y me gustaría ahora ya para ir terminando eh, saber si quieres dedicarle a alguien este podcast a los alumnos de nuestra clase y a lo, mi familia de Argentina y a mis padres. Muy bien, un gesto muy bonito. Bueno, pues hemos llegado al final de este capítulo y ahora nos vamos ya a despedir de vosotros hasta el próximo capítulo. Eh, ¿Quieres despedirte, Martín? Sí, adeo a todos. Venga, pues lo que ha dicho Martín. Adiós a todos y nos escuchamos en el próximo capítulo. Chao, chao.